Guillermina Fernández Alonso, buenas, nos escribe esta felicitación papal de la que supongo que todas nosotras, todas nosotros y todos nosotras deberíamos sentirnos orgullosas, orgullosos y orgulloses debido a su irreportablemente maravillosa modernidad del mismo y、eh, modernidad de la misma. Dice así: dos puntos. Nuestro, nuestra, nuestro Papa Pape Papo. Felicito a mi Papa por este avance importante en cuanto al uso del preservativo, a pesar de que obispos, arzobispos y contraobispos renieguen de sus palabras. Simplemente me pregunto: ¿se admite la prostitución? Si un hombre acude a una casa de citas, ¿será perdonado? ¿Las mujeres tienen que seguir sufriendo? Al menos así, gracias a Dios, no se contagian. ¿Por qué lo escribe en un libro? ¿No es mejor que lo explique con su tono elocuente para que los pobres podamos saber lo que piensa y lo que tenemos que hacer? Firma Guillermina Fernández Alonso. Un beso para Luis del Olmo.